Muy, muy activo. Se ve que la gente está acostumbrada a trabajar en grupo, a trabajar en equipo. Este, muy interesados en todo lo que ha sido el trabajo a nivel práctico hay un momento digamos en la juventud en la cual hay que dedicarse o, o definirse a nivel de qué vamos a hacer para trabajar de alguna manera y esto debería ser una opción el participar, el apropiarnos de medios de comunicación y el manifestarnos en medios alternativos también eh, el elemento joven es como el perderle el miedo, aunque existen algunos miedos, perderle el miedo real a poder participar en esto